Para llevarla a cabo, Tobías Deltin, a quien nos saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Tobías? Hola, Gaby, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, un poco resfriado, el, bien, el viento, el frío. Llega el invierno y viste que... que... Eh, juega una buena pasada. Claro, y... claro. Bueno, Tobías, ¿por, ¿por dónde vamos a andar hoy? Bueno, desde con, desde los hijos, digamos, uh -huh. eh, lo que hoy queríamos hablar un poco en la columna tiene que ver con... Eh, ampliar un poco la información que se dio a conocer, digamos, hace algunos días sobre el ex militar Car Carlos Luis Malato, que es quien está prófugo actualmente en Italia. Eh, para contarle así brevemente a la audiencia... Eh, Malato es un acusado por crímenes de, de lesa humanidad que, que está imputado, por lo menos, por cuatro asesinatos, por haber participado de un montón de secuestros y también torturas en diferentes eh, centros clandestinos de detención. En San Juan, si bien es oriundo de la Mendoza, él, eh, su actividad, digamos, militar la llevaba a cabo en San Juan. Esta persona estaba siendo juzgada en 2010 y eh, al año siguiente la Cámara de Casación pide que sea liberado y es ahí donde el tipo... Eh, como varios otros, deciden fugarse, viene a Mendoza, de ahí a Chile y ahí en Italia donde hoy sigue prófugo, ¿no? Y a este caso específico sumamos un poco unos datos duros, si se quiere, el informe de la Procuraduría, donde dice que los crímenes de, de, de lesa humanidad que arrojan Argentina, hay más o menos 3.000 imputados, un poco más, de delitos de lesa humanidad, cometidos obviamente durante la última eh, dictadura cívico-militar, y en ese total más de 1.300 imputados están libres. Después hay 1.000 más que están detenidos, pero haciendo la salvedad que más de la mitad, casi 700 de esos 1.000 que están detenidos, tienen el beneficio del arresto domiciliario. Y de esos, el resto están prófugos, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Además, sumamos los beneficios que tuvieron por el 2 por 1 con, con esa, esa reforma que se hizo hace poco, sí. eh, que son más de 100 genocidas, más otros que pidieron eh, la escarcelación por haber cumplido eh, los dos tercios de condena. Entonces, te implica, haciendo el cierre de estos datos, que de los 3.000 imputados por delitos de humanidad más de 2.000 imputados con causas judiciales están fuera de la cárcel, ¿no? Eh, es un dato muy curioso, ¿no? Uh -huh. eh, alarmante también. Obviamente esto, a partir del 10 de diciembre de 2015, con el gobierno macrista, se ha incrementado. Y, y además en Mendoza ah, es la provincia con más prófugos. O sea, son 13 los prófugos actualmente, eh, por delitos de lesa humanidad... Eh, es decir, el, el proceso este de juzgamiento que se abre eh, a, con la democracia eh, de juzgar los crímenes contra la humanidad en Argentina ha generado esta cantidad de prófugos ¿no? claro. eh, ha pasado hace mm, no tanto en el cuarto juicio la meda, que se llamó mega causa fue una, un, un, un juicio larguísimo eh, en donde se extraditó a Otilio Roque Romano eh, un ex magistrado en donde en ese juicio se juzgaron a otros magistrados y eh, en donde se lo traitó de chile argentina lo jugó y, y lo condenó no en un juicio histórico y así también podemos recordar el caso de franco reverber que es un cura de san rafael que aún sigue eh, prófugo está sigue siendo protegido también por por el mismo vaticano hace poco eh, desde san rafael eh, compañeras y compañeros Eh, de los organismos de derechos humanos mandaron una carta al Papa pidiendo que ¿no? eh, que, que intercedan esto y que Reverberi venga a ser juzgado acá y, y pague las consecuencias si es que eh, se comprueba eh, todo lo que los testigos han dicho en los juicios. Y bueno, a pesar de los retrocesos en esta políticas de Estado de memoria, de verdad y justicia, a partir de como decíamos, de este gobierno macrista de los juicios siguen en la lucha ...por juicio y castigo a todos los genocidas... ...y también los participes civiles... ...está vigente, ¿no? Y también, bueno, desde hijos... Eh, re, ...recalcarle a la audiencia... ...algo que, que también mantenemos... ...es que... ...muchas veces pasa en... Eh, ...en esto de, de... ...bueno, son personas... ...eso pasó hace ya más de 40 años... Eh, ...entonces, bueno, son personas que son adultas... ...tipos grandes... <coughs> Eh, que puede ser panadero de tu barrio, digamos, ¿no? Eh, y, y quizá muchas veces hay gente que, que tiene conocimiento de... Eh, otra veces no, pero hay, hay veces que sí tiene conocimiento de que esa persona participó de eh, la ex policía, ex oficial. Y nosotros desde, desde hijos decimos que no es un vecino, ¿no? no eh, es un genocida, es un violador, es un torturador, tiene que ser juzgado.